Bueno, estamos en el día de cierre de la colonia de vacaciones municipal aquí en la costanera de la ciudad de Vietma, en el barco hundido. Vamos a hablar con bueno, uno de los responsables ¿no? de llevar a cabo estas actividades, Fabio Velázquez. Buenos días, Fabio. Contanos un poco bueno, cómo viene siendo el balance de este último día y de la colonia en general. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, el balance es muy positivo. Eh, como dijiste vos, es el último día de Colonia de Vacaciones.、Eh, decidimos hacerlo acá en el río,、eh, en la costanera. Así que hoy vinieron temprano los chicos, desayunaron, hicieron unas actividades previas y ahora bueno, tienen la parte de río recreativo, que, que es un, un momento que a ellos les gusta mucho. Y, y bueno, disfrutando de, de todo lo que ha sido la colonia durante este transcurso de, de estas. Cuatro, tres semanas que tuvimos actividades, ¿no? Y ahora、eh, a las once y media nos vamos al Parque Ferreira y ahí nos vamos a comer unos choripanes. Van、sí, a hacer e cerre completo, entonces la verdad que vemos muchas edades acá también, ¿no? Sí, nosotros、eh, albergamos edades de los seis años a los doce años, ¿sí?、Eh, Calcula que el recorrido de los colectivos, que son siete colectivos, pasan por 28 barrios de v i e t m a Sí, estamos teniendo una cantidad de 340, 330 chicos、eh, durante estos tres días que hemos venido de Colonia Vacaciones en la semana y, bueno, realmente muy positivo. Los chicos vienen, la pasan lindo, que es, esa es la idea, y, bueno, acá estamos. Bueno, ¿qué actividades estuvieron realizando? Mirá, es, en, durante el transcurso del programa se, se realizaron actividades en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias, en la Pileta de Natación, actividades actividad acá en el Río, actividades en el Parque Ferreira,、eh, en todo lo que es el Polideportivo Cayetano Aria, s pista atletismo. La verdad que e Muy contentos porque también los chicos están predispuestos a hacer las, las actividades y, sobre todo, darle este enfoque social recreativo que creemos que para Viedma es el programa más importante en el verano. Es este, ¿sí? Acá、eh, convergen 28 barrios de Viedma, chicos de los 28 barrios, en actividades que, que se juntan, la pasan muy bien. Entonces, a seguir fomentando estos espacios a lo largo del año. ¿no? Sí, son espacios. Vos fijate que nosotros ya ahora termina la colonia de vacaciones y empezamos a diagramar todas las actividades deportivas en los distintos barrios de v i e t m a en las juntas vecinales, en los anexos, en los clubes. Sí,、eh, la verdad que, que, que esto es una continuidad del trabajo del año. Agradecer a las juntas vecinales que están siempre apoyando、eh, a, a deportes, al, al área de deportes. Agradecer al intendente, hoy estuvo、eh, con nosotros, y,、eh, subió un colectivo, estuvo acompañando a, la, a, a los chicos. Agradecer a nuestro secretario de Deportes también, que nos acompaña en todas las actividades. Y al recurso humano, que es lo esencial, que son nuestros profes, que, que si no fuera por ellos, la actividad no saldría así. Una actividad excelente.、Eh, hemos, semana que viene vamos a hacer evaluación del programa. Y bueno, seguramente ahí va a salir la, la, lo positivo del programa. Gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por estar.